La verdad que este es un comentario absolutamente desafortunado y de una irresponsabilidad eh, tremenda decir esto, ¿no? Eh, ni siquiera en un ámbito privado, él es una persona más allá de ser candidato o haber sido elegido por la gente, es una persona pública y es muy irresponsable este hablar sobre cómo nos criaron eh, los padres y más decir que salió un buen tipo. A ver, la, la experiencia y las investigaciones demostraron todo lo contrario. Eh, el chico que golpea, eh, por lo general, ha tenido un padre golpeador. Claro. Este, digo, estas estas cuestiones, los golpes, se reproducen. Uh -huh. Y no ocasionan más que dolor. Un golpe nos repara. Uh -huh. Repara la palabra, repara el, la contención, el abrazo, el afecto, pero no la mano dura. Es una locura... que Eh, absoluta y total y